Así es, muchas gracias, buenas tardes. Un incendio de promociones se está llevando a cabo en estos instantes en las calles Esmeralda y Mariqueo, acá en la ciudad de Cañete, donde a esta hora se está quemando completamente un supermercado de Eduardo Lalo Vidal, también su casa habitación de dos pisos. Además, las llamas también ya han consumido el restaurante El Bienvenido y también estarían consumiendo una casa de una hermana de Eduardo Lalo Vidal y unas casas que están al interior también de esta dirección ubicada acá en plena esquina de Esmeralda. con、eh, calle Mariqueo. Nosotros tuvimos la oportunidad, c u antes d o a n que sonaba la sirena, de llegar acá hasta el recinto, hasta el local, y vimos cómo、uh, ya salía h u m o de las dependencias del supermercado, ya e l parecer el, el, in el principio incendio sería desde el interior de la panadería que existe en el local del supermercado. Eh, hasta el momento la gente, cuando, antes que l l e g a r a n bomberos, la gente ayudó a retirar maquinaria、eh, del interior del submercado, de las viviendas colindantes, y luego ya con el posterior、eh, ingreso de bomberos comenzaron a trabajar para proteger más que nada las casas que están colindantes a este s u p e r m e r c a d o y donde todavía se están consumiendo、eh, parte del restaurante El Bienvenido en el segundo piso y también completamente ha consumido la llama la casa habitación de este comerciante que colinda con el s u p e r m e r c a d o Eh, vemos que también no ha podido trabajar en buena forma、eh, bomberos debido al fuerte viento reindalde a esta hora acá en este lugar donde las llamas prácticamente ya han abrazado las、eh, casas interiores que existen ahí en, en calle Esmeralda con、eh, Mariqueo. Las tres compañías de bomberos se encuentran trabajando, tres compañías en estos momentos en este siniestro que es de grandes proporciones y donde numerosos...、Eh, c u r i o s o también están presenciando las llamas que están consumiendo estas viviendas y estos locales comerciales acá en el sector de calle e s m i r a l d a con、eh, Mariqueo. o h a tenido la posibilidad de poder conversar、eh, con Lalo, digamos que un vecino muy conocido,、eh, Víctor de la ciudad de Cañete? Sí, lo vi solamente salir desesperado del lugar comercial, no pude、no、conversar con él, salió, no quiso retirar nada y solamente amigos y vecinos que, y c u r i o s o s que pasaban por el lugar lograron rescatar、eh, los sensores, maquinaria s del interior del r e c i n t o No pude、no、conversar con él porque en estos instantes carabineros ha desplegado un poco la, a los civiles que están en el lugar para que el bombero trabaje、eh, ciertamente con mayor...、Eh, Para que vaya s i n u i e n d o este incendio que por el momento no se ve por dónde. Ustedes logran escuchar a través de la señal de que la, está explotando prácticamente el pizarreño de las viviendas interiores que están acá en el sector de calle Esmeralda con marequeo. Mucha gente está presenciando、eh, lamentablemente este siniestro que consume a cuatro viviendas. Es lo que podemos apreciar desde, por el momento, salvo que en, en el interior también se están quemando otras casas, habitaciones. Así que, Manuel, en cualquier momento vamos a retomar el contacto para、eh, entregarte más detalles de lo que está ocurriendo con este lamentable i n c i d e n t e que está consumiendo cuatro habitaciones, cuatro casas y un local comercial submercado de Eduardo Lalo Vidal.